Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen bien, día. Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, a ver, Emilia, contanos, ¿qué, ¿qué es esto del Centro Universitario PyME Universidad Nacional de La Pampa? Dale, te cuento, te cuento un poco.、Eh, el Centro Universitario、eh, se creó, nos presentamos un proyecto como, como universidad el año pasado,、eh, que es un proyecto para economías regionales que lanzó el, el Gobierno Nacional. Y como universidad nos postulamos para poder crear este centro que lo que busca es、eh, tener una vinculación entre las empresas, la sociedad y, y todo lo que se genera,、eh, todo el servicio técnico y académico, toda la materia gris, diría un amigo,、eh, uh -huh. que se genera en la universidad. O sea, poder vincular la universidad con, con las empresas. Ese es el, el objetivo que tiene el centro. Eh, el centro, el, centro universi el CUP, le decimos a l Sondro, que es la sigla fácil, que、claro. es el centro universitario PYME.、Eh, que yo digo, todas esas reglas mnemotécnicas que hacen que la gente se acuerde de estas cosas, que es lo que, que uno necesita, ¿no? Claro.、Eh, y ayer, y entender... ayer, ayer lo presentaron eh, eh, oficialmente. Eh, así... ayer,、mm. ayer lo presentamos oficialmente. Nosotros nos presentamos este proyecto, presentamos este proyecto en diciembre del año pasado.、Mm. Eh, no, se presentaron muchas universidades de Argentina, quedamos r a n k e a d o s dentro de los primeros con muy buen ranking en la Universidad de La Pampa y,、eh, y finalmente se firmó en junio. Y a partir de,、eh, de, del 6 de octubre、eh, se creó por consejo,、eh, por reunión de consejo, eh, oficialmente eh, en la Universidad de La Pampa se creó este espacio. Porque el, el, el proyecto al que nos presentamos se financiaba por un año y la idea es darle continuidad a estos espacios para que se、eh, genere a largo plazo esta vinculación entre la universidad y las empresas. Bien, y, y por lo que vi de la conferencia de prensa, ¿ya están trabajando con algún proyecto? Estamos trabajando con algunos proyectos、mm. y tenemos proyectados un montón de capacitaciones. Estamos trabajando con tres proyectos puntuales. Uno que es,、eh, se generó en los laboratorios de la facultad、eh, todo un proyecto de análisis del lactosuero para、eh, alimento proteico para abejas. Entonces es un, un proyecto que, que involucra tanto a la industria lechera、eh, como a la industria apícola. n o、mm. eh, producto El Es un subproducto que se desperdicia y con eso se genera un alimento para las abejas, para que las abejas puedan pasar el invierno、eh, Y realmente ha dado muy buenos resultados. Y la idea es poder llegar alrededor de 300、eh, productores tapícolas acá en la Pampa. Así que、Bien. con muy buena proyección. Hay otro proyecto con el que estamos trabajando, que es de energía, que es、eh, un análisis para ver cuánto gastan las, las empresas industriales en la Pampa y ver cómo poder、eh, hacer más eficientes los procesos energéticos para reducir. Esa, esa, esa utilización.、Eh, y hay un tercer proyecto que es de la industria cervecera.、Ah, eh, ¿Cerveza, esos, artesa cerveza artesanal que, o, o industria? Exactamente. Ah, mira, cerveza artesanal. Bien. Esos, esos son los tres productos puntuales, o sea, esas son las tres ramas puntuales con las que estamos trabajando. Y, y después tenemos proyectados un montón de capacitaciones transversales, es decir, que, que atraviesen. a todos los rubros de empresas, capacitaciones en comercialización.、Eh, ahora recientemente empezó a trabajar con nosotros una、um, consultora en comercio exterior porque、eh, se está buscando fomentar mucho、eh, la exportación de productos pampeanos y, y muchas empresas o, o emprendedores o se,、eh, tienen la intención y, y es muy difícil y engorroso todos los temas, entonces ahí también estamos trabajando. Eh, claro. eh, se, viene, se viene un re lindo proyecto,、eh, Emilia. Bueno,、eh, Tiene sede, ¿sí? tienen sede. Digo, aquel emprendedor, emprendedora, aquella pyme que por ahí está escuchando,、eh, ¿cómo、Dios、puede hacer para <risa>、sí. eh, No, eh, contacto pyme.ulpam.edu.ar arroba es nuestro mail.、Sí. Eh, yo, igual, si querés, te lo paso. Si lo quieren subir o a la página,、claro. o, sí, o sí. si alguien lo pide, te lo paso. Eh, y tenemos、eh, una oficina en 25 mayo 336、ah. eh, así que pero sí sí、eh, y, y después te voy a pasar un formulario yo no que nosotros estamos haciendo en este momento estamos haciendo un relevamiento de todas las necesidades que tengan las empresas entonces yo、eh, yo ayer les decía en la conferencia de prensa y te lo digo a vos pablo agradezco todos estos espacios de difusión Porque cuanto más empresas、eh, se enteren de esto y nos puedan relevar sus necesidades, mejor respuesta vamos a poder dar nosotros. O sea, es como que、eh, es, nosotros necesitamos de la información de ellas, pero para armar lo que, lo que ellas necesiten. Entonces,、mm. es como que es lo más importante. Aprovechar todos estos espacios para, para difundir lo que, lo que se está haciendo. Claro, eh, eh, Emilia, y también, porque estoy leyendo ahí el comunicado,、eh, no solamente、sí. pymes,、eh, sino también asociaciones, cooperativas,、eh, están asesorando también、eh, en ese exactamente, sentido. Exactamente, exactamente.、Claro. El que se quiera acercar、eh, es bienvenido a, a, a que nosotros lo escuchemos y veamos en, en qué lo podemos ayudar, ¿no? Ah. Eh, es un poco el objetivo también de, uni de una universidad nacional,、eh, trasladar todo el、nacional、conocimiento. La u i v e a d pública, sí. exactamente, sí. exactamente, sí. totalmente sí. como vos lo decís. Claro.、Eh, ¿Este formulario está、um, disponible en algún sitio? No, no está disponible en ningún sitio.、Ah. Ahora que.、Eh, sí, en realidad en, en el suite、eh, de Instagram de la universidad、ah. está y, y se puede copiar. Eh, es, es, ¿Qué, ¿qué es un formulario de Google para completar. Bien.、Es、un formulario de Google que tiene 10 preguntas, 15 preguntas,、eh, lleva menos de 3 minutos responder. Aparte, está. Es bien sencillo, cosa que, que todo el mundo lo quiera responder y no le lleve ni 10, 15, 20 minutos contestar. Es algo que en 3 minutos se soluciona.、Ah. Eh, eh, porque eh, es muy puntual lo que nosotros estamos queriendo relevar. Sí.、Eh, e que... s t á bien. Eh, eh, Emilia, eh, una parte importante de todo esto es financiamiento. ¿Ustedes también están en condiciones de、eh, asesorar, de, de tener alguna、sí. línea de, de, de apoyo a esto? Nosotros no tenemos una línea propia,、mm. pero sí otra pata fundamental y buenísimo que lo traes a colación: es justamente tenemos una especialista que se encarga de todo lo que es articular financiamientos. Hay financiamientos provinciales. Hay financiamientos nacionales, hay, ahora hay una línea de financiamiento con perspectiva de género. Entonces, si en el, si en el, si los emprendedores o, o en, el, en los directivos de la empresa hay mujeres, tienen prioridad para re, a, acceder al financiamiento.、Eh, hay un montón de, de líneas de financiamiento que por ahí lo, lo engorroso es poder presentarse, ¿no?、Mm. Entonces, justamente nosotros articulamos. Entre ese espacio、eh, y, y difundimos las líneas de financiamiento que hay,、eh, ahora estamos trabajando con, un, con una empresa que nos vino a buscar、eh, y le preparamos todo un proyecto. Ayer terminamos de presentar que es para adecuamiento de, de saneamiento ambiental.、Uh -huh. eh, es una línea de crédito, no es una línea de, de ANR que son aportes no r e e m b o l s a b l e s pero con tasas、eh, súper subsidiadas y, y está buenísimo que, que esto yo digo, del i g o d boca en boca porque llegaron hacia nosotros porque alguien nos recomendó entonces vuelvo a decir para mí estos espacios son fantásticos para eso o sea que alguien que nos escuche le comente a、ah, si sabes que está la universidad el centro universitario p y m e、eh, eso es lo lo bueno de, de estos espacios de difusión、mm. Eh, bien, Emilia, eh, seguramente eh, lo publicaremos en w w w r a d i o q u e r m e s c o lo, m Los detalles, sobre todo del mail y el contacto、eh, con ustedes,、eh, así aquel, aquella interesada、eh, interesado puede、eh, acceder a toda esta información. No sé si quedó algo que nos quieras contar, remarcar, decir, si no, muchísimas gracias. No, no, está bien, muchísimas gracias a vos y, y te paso todos los datos así.、Eh... Nos pueden contactar por la vía que necesiten. Bueno, bueno que tengas buen día, Emilia. Gracias. Gracias igualmente.